Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. El concejal y pastor evangélico Roberto Torres en Radiocracia habló sobre la educación sexual integral. Con una mirada binaria y parcial sostuvo que se quiere convertir a la ESI en un adoctrinamiento para la perspectiva de género o ideología de género. Bueno, yo estoy de acuerdo con que tenemos que tener... Un, un programa sostenible, concreto, de educación sexual este, en las escuelas, por supuesto, que esto tiene que ser con una base científica, ¿no es cierto? Tiene que, que realmente llegar de acuerdo a la edad, con los contenidos necesarios para que los chicos lo puedan entender y para que verdaderamente pueda ser una herramienta, ¿no? Lo venimos diciendo, en mi caso lo vengo haciendo desde que se debatía el proyecto de ley de aborto que justamente una de, de las herramientas que necesitamos es una educación sexual que llegue a todos los chicos pero tiene que ser una educación sexual, un programa que sea laico, ¿no? En el sentido de que no tiene que tener ningún tipo de ideología, uh -huh. eh, y bueno, eh, lamentablemente en, en lo que se está proponiendo cambiar actualmente se quiere conformar a, a la ley de educación sexual integral, en, eh, lamentablemente en una herramienta para adoctrinar con perspectiva de género, ¿no? Spring Break, el municipio, justificó la tercerización de la tradicional fiesta del día de la primavera. Si la hacíamos solos, iba a ser de menor nivel, dijo Federico Reutemann a nuestro cronista de exteriores. La empresa iba a hacer un evento ese mismo día en Santa Rosa, llegado a mis oídos, hemos hecho ahí una, una reunión eh, ...donde les he propuesto que se sumen al evento del municipio... ...el Parque Recreativo Don Tomás. Así que bueno, eh, hemos llegado a ese, a ese acuerdo... ...y después se sumaron dos actores más... ...que son dos organizadores de eventos... ...que también colaboran... ...y bueno, entre todos, en colaboración... ...y, y con la organización y supervisión de la municipalidad... ...se va a llevar a cabo este evento... ...que esperemos que sea masivo y que sea lindo, divertido donde los adolescentes, los estudiantes y los jóvenes puedan, puedan disfrutarlo. ¿La municipalidad sola no podía hacer todo esto? La municipalidad sola eh, lo podría haber hecho, de otro calibre y de otra magnitud. Estudiantes del colectivo estudiantil Ulpam en lucha expresaron su descontento ante los dichos de la diputada Josefina Díaz. Exigieron a la presidenta del bloque de Cambiemos que se retracte Marianela Fund, integrante de ese colectivo y de la agrupación estudiantil Sumate, contó en Radio Kermés el suceso. Tuvimos una situación la semana pasada donde en el marco de la jornada de laicidad eh, solicitamos digamos, un espacio en esa jornada que, que organizaba eh, docentes y estudiantes de nuestra universidad pública, eh, ya que como bueno, una de las expositoras era Josefina Díaz, eh, una de las personas que, bueno, acá en nuestra provincia fue quien personificó eh, la descalificación hacia la Universidad Nacional, hacia la educación pública, eh, cuestionándola con argumentos, digamos, muy poco sólidos y en algunos casos este, no reales. Eh, y bueno, quisimos aprovechar la, la instancia como para hacer llegarles nuestras palabras eh, personalmente. La universidad sacó un repudio también a esos comunicados, a esos dichos, eh, pero bueno, ante esto la diputada nunca se retractó, nunca um, hizo ninguna respuesta ni tampoco se acercó a la universidad, que era, bueno, a lo que le invitamos para que viera realmente lo que, lo que pasa todos los días ¿no? en nuestras aulas. La CTA autónoma convocó a un paro activo, será de 36 horas a partir del mediodía del 24 de septiembre. Un paro dominguero no haría el efecto deseado, dijo Ricardo Araujo en Radio Kermés. Los demás centrales gremiales lo anunciaron para el día 25. El conjunto de las centrales sindicales ha resuelto convocaron una jornada de paro para el día 25, nosotros lo hemos hecho extensivo a un día más para el 24 para poder darle carácter de activo al paro, de modo tal de que el conjunto de los compañeros puedan manifestarse, porque de lo contrario un paro dominguero no haría el efecto que tendría que hacer. Creemos que la forma de poder frenarle la mano al Gobierno Nacional es con el, los trabajadores y el pueblo en la calle. De ahí que hemos convocado este paro eh, estamos convencidos que es necesario sostener la unidad del conjunto de los trabajadores, por lo tanto vamos a confluir con las otras centrales y con la mesa intersindical de gremios estatales que convocan en conjunto para esta medida, de modo tal de poder producir un acto unitario y una marcha eh, por esta situación. Maximiliano Moscoso, árbitro de tenis de mesa, dirigirá los Juegos Olímpicos de la Juventud. El torneo se disputará en Capital Federal del 6 al 18 de octubre. Yo el año pasado hice el curso de arbitraje de tenis de mesa ahí en Buenos Aires, en el Senar, y bueno, nos explicaron de por sí que nos iba a llegar una invitación a los jóvenes hasta 35 años eh, para hacer el... nos invitaban al comité olímpico y de ahí, bueno, nos daban el curso para ver si quedábamos como, o sea, dentro del staff, ¿no?, para arbitrar. Así que, bueno, nos tomaron la evaluación a, o sea, a los dos meses, por bueno, él me llegó la invitación, y de ahí, bueno, a través de la práctica y todo, después nos tomaron la evaluación a ver qué tal, y bueno, gracias a Dios aprobé, y bueno, acá estamos. Radio